los 10 centros de salud de primer nivel muy pronto 11 con San Martín de Porres todos los trabajadores de, de los primeros niveles vale la pena hacer contrato de verdad yo creo que no estamos derrochando la plata con esto como decía el doctor Solo en personal invertimos casi un millón y medio en un centro de salud. Multiplicado por cinco o seis que son grandes, mucha plata se invierte en el personal. Mucha plata se invierte en medicamentos. Mucha plata se invierte en insumos médicos y, y el equipamiento. Pero eh, el pueblo eso reconoce, mis hermanos. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes, administradores, directores, que son la cabeza de cada institución, son las personas eh, eh, cercanas a nosotros que nos tienen que apoyar desde todo punto de vista. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Atender con amabilidad, con cariño, con mucha técnica profesional. Ese es el trabajo y de nosotros de recaudar de no hacer faltar medicamentos de no hacer de, de pagar puntualmente los servicios básicos luz agua de pagar el salario aunque sea yo sé que no sé eh, no es como como para volverse rico pero estamos dándole oportunidad a nuestra a nuestros profesionales jóvenes que están ingresando o egresando de la diferentes carreras de medicina tanto la enfermería bioquímicos, laboratoristas farmacéuticos como también médicos entonces eh, ese es nuestro, nuestro gratitud de veces, al mismo tiempo generamos empleo generamos trabajo y si no tuviéramos este centro de salud si esperaríamos a que, el, que llegue del TGN no tendríamos centro de salud